...ocho de la tarde. En Canal Sur Radio, El Mirador de Andalucía, con Natalia Barnés. Buenas tardes de nuevo, bienvenidos y acaban de incorporarse a la sintonía del Mirador de Andalucía. Un programa este del Mirador que no es otra cosa que la continuidad de un programa especial que les estamos ofreciendo en la radio pública de Andalucía desde poco después de que se produjera el apagón general que sufre todavía hasta ahora la península ibérica, España y Portugal, parte de Francia y Andalucía. Claro, desde las doce y media, como les digo, del mediodía, ese apagón general, esa crisis eléctrica. Que va superándose, pero muy poco a poco, y cuya causa técnica es una oscilación muy fuerte del flujo de potencia en las redes. Pero, ¿qué ha causado esa oscilación? Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos y que de momento no tiene respuesta. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia esta tarde, tras la primera reunión del Consejo de Seguridad Nacional, que vuelve a reunirse hasta ahora de nuevo, ha asegurado que todas las hipótesis están contempladas, que no se descarta. Nada. Por lo tanto, la sombra del ciberataque tampoco está descartada. Las telecomunicaciones no se han recuperado, ni muchísimo menos a esta hora. Si tiene dificultades para llamar por teléfono, no se preocupe, no es usted solo. Este apagón ha dejado atrapadas dentro de los trenes en este país a lo largo de la jornada entre 30.000 y 35.000 personas. Están varadas en las vías, llevan horas, acumulan muchísimas horas en esa situación. Por eso, esta es la prioridad ahora mismo: rescatar a esas personas que han quedado atrapadas en los trenes en cualquier punto de la red ferroviaria andaluza y española. Enseguida les damos más detalles,、eh, porque también se van a abrir las estaciones ferroviarias esta noche, van a permanecer abiertas para acoger a los viajeros. El presidente del Gobierno.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 Sabemos perfectamente que estas crisis son propicias para la propagación de bulos, de desinformación, que lo que hacen es polarizar e、eh, inocular desasosiego al conjunto de la ciudadanía. No tenemos comunicación en este momento con la DGT, pero les recuerdo, les recuerdo lo que nos explicaban hace justo una hora: y es que siguen inoperativos los semáforos y las pantallas de información. En las autovías no existe funcionamiento de semáforos y pantallas, así que máxima precaución y solo utilizar el coche si es estrictamente necesario. En Andalucía se ha reunido el Comité de Coordinación, lo sigue haciendo hasta ahora: Comité de Coordinación de Emergencias con el presidente de la Junta Juan m a m o r e n o al frente y todos los consejeros. Enseguida estamos en la sede del 112. Entramos en los detalles 8 y 3. En Canal Sur Radio, El m i r a d o r d e Andalucía, con Natalia Barnés. Vamos con lo que sabemos a esta hora. Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España, ha asumido la gestión de la crisis, de esta crisis eléctrica en Andalucía, en Madrid y en Extremadura, como les han pedido d las tres comunidades. El presidente reconoce que aún no se saben las causas de este apagón eléctrico que todavía no se ha recuperado al 100%, pero no descarta ninguna hipótesis. Pérez Alcazar, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. El gobierno ha aceptado asumir la gestión de los cuerpos y fuerzas de seguridad y de la protección civil en Andalucía, también en Madrid y Extremadura, como han solicitado los gobiernos autonómicos. El presidente del gobierno avanza que también lo hará si lo plantean otras comunidades.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 Ha vuelto a reunir el Consejo de Seguridad Nacional. Asegura que está en contacto permanente con el Rey, con los grupos políticos y ha tenido conversación con el secretario general de la OTAN y también con el presidente del Consejo de Europa y de la Comisión Europea. Las próximas horas, ha dicho, serán críticas. Confía en restablecer pronto el suministro, aunque no ha especificado cuándo. Tampoco conoce las causas del apagón, pero no descarta ninguna opción, incluido el ciberataque.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 En lo económico, el tráfico portuario no ha tenido problemas. El aéreo se ha reducido un 20% por seguridad y el ferroviario se ha interrumpido plenamente, dejando atrapados a entre 30 y 35 mil viajeros. Los media y larga distancia aún van a tardar en restablecerse. Los de corta distan de distancia, espera Sánchez que sea más inmediato. Los trayectos de media y larga distancia no se recuperarán hoy. Pero los equipos están trabajando para tratar de recuperar los servicios de cercanía lo antes posible. Por cierto, que Renfe acaba de informar que hoy y mañana serán gratuitos los billetes en la red de cercanías. Eso sí, si、sí、funcionan. Los cajeros automáticos no funcionan, pero los medios de、eh, pago y la banca por internet sí que lo hace. Pedro Sánchez ha comparecido seis horas después del corte, con pocas respuestas, pero con recomendaciones. Evitar coger el coche.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 Precisamente de una actualización de datos, aquí en Andalucía, el Gobierno andaluz celebra desde hace dos horas una reunión urgente del Comité de Coordinación de Emergencias. Andalucía se encuentra desde las cuatro de la tarde en fase de emergencia, situación operativa 2, el plan territorial, del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil. Esta situación se refiere a emergencias que no pueden controlarse o que hay riesgo de que no puedan controlarse con los medios ordinarios propios de la Junta. O sea necesario o vaya a serlo, la aportación de recursos y medios extraordinarios de la Administración General del Estado o de otras comunidades. Debido a esto, precisamente, es que Andalucía, junto con Extremadura y, ¿cuál era la otra Comunidad Comunidad de Madrid? y la Comunidad de Madrid, han pedido al Gobierno de España que asuma estas competencias, las competencias de la crisis eléctrica. El presidente del Partido Popular comprende la situación, pero lamenta no estar siendo informado por el Gobierno. Núñez Feijó esperaba que, además, d El Ejecutivo, cuya comparecencia no se había producido cuando daba estas declaraciones que van a escuchar, informasen responsables de la propia red eléctrica. La red eléctrica tiene que informar al país qué es lo que está ocurriendo, sin llamar a la atención social, que para nada, sino al contrario, sí、si、llamamos a la responsabilidad. Y el Gobierno tiene que ser responsable de esta ausencia de información sin precedentes. En una caída de la electricidad generalizada en nuestro país necesitamos tener información puntual. Precisamente, parece que le han escuchado en Moncloa. El ministro Bolaños está contactando esta tarde con los portavoces parlamentarios para compartir información sobre el apagón. El ministro de la Presidencia está manteniendo esos contactos, esos contactos telefónicos. Sabemos que es difícil en el día de hoy mantener contactos a través de medios de telecomunicación. Lo está haciendo con los grupos parlamentarios para informar de esta crisis. En redes sociales, Bolaños ha escrito: Pido a la ciudadanía que siga las recomendaciones de las autoridades públicas. 26 trenes que estaban en servicio en el momento que se produjo el apagón, es decir, el corte total y radical del suministro eléctrico, 26 t r e n e s quedan Por evacuar, según la última información que acaba de facilitar el Ministerio de Transportes. 14 de esos trenes corresponden a la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Otros dos son de la línea Antequera-Granada. Jorge Dallas. Hay otros ocho trenes más que enlazan Madrid con Barcelona. Uno más está parado en venta de baños en Palencia y otro en Pajares, en Asturias, según ha informado en su cuenta e NX el ministro de Transportes, ó s c a r Puente. El ministerio señala que la prioridad es el rescate. de pasajeros de los 116. A una media de 300 pasajeros por tren, se calcula un volumen total de pasajeros afectados de entre 30 y 35 mil personas. Puente ha pedido a Cruz Roja y Protección Civil que lleven mantas y comida a las estaciones afectadas. Adif mantendrá esta noche abiertas a partir de las 9 las estaciones madrileñas de Atocha y c h a Martín, s a n s en Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, Córdoba, Zaragoza, Valladolid, Málaga, Pamplona, Camp de Tarragona, Tudela, Santiago, Zamora y León. Es la situación en、eh, las estaciones y en los trenes. Son personas, dense cuenta, 30.000, 35 35.000 personas que ni siquiera pueden utilizar su teléfono porque se habrán quedado seguramente sin batería ya o porque no tienen cobertura, como la inmensa mayoría de los españoles, o no tienen cobertura o tienen eh, conexión. Eh, personas que no pueden comunicarse ni siquiera con sus familias. Vamos a ver cómo se está viviendo la situación en las paradas de taxi, porque moverse que moverse. Y fíjense la cantidad de atascos, de bloqueo en, los, en las ciudades y los accesos a las ciudades que estamos teniendo. Vamos hasta Córdoba. Antonio Postigo. Muy buenas, de nuevo. s í aquí en las puertas de la estación de Córdoba. La situación bastante complicada por ese grupo de unas 300 personas que se encuentran aguardando en algún caso la, la maleta y otros que no han podido seguir hasta su destino. Que s í tienen su, su equipaje o que lo van a recuperar en otro momento, pero que intentan marcharse fundamentalmente a localidades como Sevilla o como, o como Málaga. Y lo difícil ahora es encontrar un taxi que tenga gasolina suficiente para llegar o que a c e d t el e pago porque tampoco las transacciones económicas, tarjeta s y demás van en las mejores, las mejores condiciones. Y quería preguntarle a este taxista. Que de Córdoba, ¿cuál es la situación ahora mismo? Complicado, e l día, vamos e a ver.、Bueno, la pregunta que le hacía es si tenía gasolina suficiente para llegar a Málaga. Ahí gasolina hay porque hay dos otras gasolinas abiertas en Córdoba y he podido repostar. Así que. Bueno, aquí se m o n t a una, una familia, son cuatro personas. ¿Cuánto le s va a costar el servicio? Pues Van a Málaga, serían 227 euros. Bueno, hay gasolina y luego el pago. Le、pago con la tarjeta de 20 ahora, a ver si se le puede cobrar. Pues como ven,、Porque、dificultades. Mal, gracias Antonio, gracias a su invitado. Hay muchas dificultades para realizar cualquier actividad. Los hospitales andaluces comienzan a recuperar poco a poco la normalidad tras restablecerse en algunos de ellos el suministro eléctrico. Sin embargo, se mantienen activos los generadores en los centros. Por si la energía fluctuase, es decir, por si viene en unos momentos y en otros momentos vuelve a caer. Los centros hospitalarios están dando prioridad en Andalucía a la asistencia de urgencias, servicios críticos como la UCI, paritorios, neonatos y solo se están realizando a lo largo de la tarde las intervenciones urgentes mientras no se tenga confirmación de que el suministro eléctrico recupera la normalidad. 8 y 12. La luz empezaba a volver a Sevilla en algunos puntos, ojo, Sevilla capital y también en la provincia. Empezaba a volver sobre las cuatro y media. Patricia a r s u a g a de nuevo, actualización de t o d o Pues efectivamente, en algunos puntos, porque incluso el ayuntamiento hablaba de los barrios que ahora mismo tienen luz y no nos cita a nosotros. Aquí estamos en la barqueta, en la cartuja, y no nos ha citado a nosotros. O sea,、uh -huh. es, es muy curioso. En, en, en la Jarafe, por ejemplo, sí、si、es verdad que la, la recuperaron a las cuatro y media de la tarde. Después ha ido progresivamente pueblos, provincias y también muchos barrios recuperándola, pero el ayuntamiento de la ciudad de la capital mantiene activo el nivel uno de la fase de De hecho, los servicios de emergencia siguen desplegados. La policía local está atendiendo a las personas que requieran asistencia en la sede de los distritos, lo recordamos, y siguen atendiendo el tráfico. En este momento está un poco más despejado el tráfico, se fluye se fluye bien. Esta mañana, si fue un colaso entero, estaba todo colasado, p todo e l torneo y todo en paseo colón y demás, por el, el apagón primero. Junto con protección civil y bomberos, están ayudando a la ciudadanía también en labores de rescate. Han ayudado en labores de rescate a ascensores, ayudar a personas mayores a subir a domicilio, apertura de viviendas, incluso ayudar e l cierre de los comercios que, que les pillaba un poco el apagón sobre la marcha. En la provincia se han rescatado una decena de personas atrapadas en ascensores. Se ha aplazado, hay que recordar, la misa en la catedral por el Papa. Se hará mañana a la misma hora. Y en principio, lo que sí sigue en marcha. En la corrida prevista en la plaza de toros de la Mastranza sigue en marcha y ha estado también、eh, a punto a punto de suspenderse por la falta de suministro. Inédita, una situación、Soli、que no habíamos perdido por, por lo menos Juan Mamorino, presidente de, los de la Junta Andaluz. En la generación en la que habíamos perdido, como se ha perdido en el día de hoy,、eh, la electricidad por completo en el conjunto del territorio y por tanto todas las consecuencias derivadas de ella. Como es la, también la propia comunicación. Una situación inédita que se da desde las 12 y 32 horas de hoy, cuando el país, tanto en España como nuestro país vecino de Portugal, sufrimos este apagón. Cuando nos dimos cuenta de que no se trataba de un incidente puntual, puesto que todos pensábamos que era algo que solamente sucedía en una zona territorial, sino que era algo mucho más grande, la Junta de Andalucía activó el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil. Lo que denominamos situación operativa 1, e inmediatamente, además,、eh, difundimos consejos a la población a través de los perfiles del 112 de Andalucía y Junta de Andalucía, en las redes sociales. Básicamente, lo que transmitimos, narro un poco la, el día de hoy, y lo vuelvo a repetir porque es importante: es mantener la calma, como en cualquier situación de crisis, utilizar el coche lo menos posible, solo y exclusivamente lo indispensable. Y también el teléfono móvil, especialmente aquellas personas que necesitan de, de uso del teléfono móvil, que se pueden quedar sin batería, no lo pueden cargar, y tampoco para no,、eh, no hacer que la red se, se sobrecargue, como así ha sucedido a lo largo de todo el día. Tras la reunión del Centro de Coordinación de Emergencia, celebrada a mediodía en el Palacio de San, Telma, de San Telmo, perdón, se decidió elevar la situación a nivel operativo 2. Y decidimos también, más tarde, Pedir el gobierno de España la activación del nivel 3 del plan de emergencia, es decir, la declaración de emergencia nacional. Esa declaración de emergencia nacional la ha solicitado Andalucía, no es habitual que Andalucía la solicite, de hecho es inusual, completamente inusual, pero se daban todas las condiciones. La primera de ellas, que estábamos ante una crisis que es... se da en la integridad del territorio nacional, la integridad del territorio de España, no es una crisis que haya en una provincia. ...o En el conjunto de la comunidad autónoma, sino en el conjunto de nuestro país, el conjunto de los españoles. En segundo lugar, porque los problemas que han surgido superan nuestro marco competencial, estamos hablando de suministro eléctrico, que es responsabilidad de red eléctrica, y en el que nosotros no solo no tenemos competencia, sino no tenemos ni mecanismos ni instrumentos para poder operar. También porque hay problemas de comunicación que también superan nuestro marco de, de competencia. Y después competencias como la regulación del tráfico en las zonas que no son urbanas o el propio orden público y la seguridad, donde la Comunidad Autónoma de Andalucía tampoco tiene responsabilidad, no tiene competencia y por tanto no puede asumir. Por todo ello, le pedimos y solicitamos esta petición que el presidente del, del propio gobierno ha recogido y, y ha reconocido además que,、eh, en su comparecencia que teníamos algunas horas críticas por llegar. Andalucía está actuando en el marco, como decía, de nuestras responsabilidades. El asunto que más nos ha preocupado a lo largo de todo el día, que es un asunto que ha sido permanente y constante, ha sido el, todo lo relacionado con la gestión y la administración de la sanidad, nuestra sanidad pública. El funcionamiento del sistema、eh, sanitario, que depende de un, en un altísimo grado del suministro eléctrico y también de la tecnología. Por tanto, los hospitales de hoy en día.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 Por tanto, esos grupos electrógenos que vamos probando y revisando han cumplido su función, afortunadamente, y todos han funcionado y han empezado a funcionar han funcionado inmediatamente. Que todos han sido también repostados esta tarde, porque teníamos una autonomía de 24 horas. No sabemos, y ahora hablaremos de eso, de cuánto puede durar la, en fin, la redistribución otra vez de la electricidad por todo el territorio, y por tanto, se ha vuelto a repostar para que podamos completar. A lo largo de esta noche y mañana. n o El apagón ha provocado incidencias, muchísimas molestias, molestias que, evidentemente, pedimos disculpas, pero que son ajenas, evidentemente, también a, nuestra, a, a, en fin, a nosotros y a nuestras responsabilidades, a muchos pacientes, ya que se han tenido que reorganizar muchas asiste actividades asistenciales. Quiero desde aquí agradecer a todos los trabajadores y profesionales sanitarios que han tenido que hacer hoy un esfuerzo muy especial de reorganizar toda su actividad. Para intentar、eh, sacar adelante el día. Las consultas e intervenciones programadas para esta tarde se han visto alteradas y, si antes de las 20 horas no se logra la normalidad, se verán afectadas las de mañana por la mañana, evidentemente porque ya se cierra ese espacio. Los profesionales sanitarios que estaban de guardia localizada, es decir, están atentos al móvil、eh, para acudir al hospital si fuera necesario, están realizando s u g u a r d i a pero l a están realizando de manera presencial. Se le ha pedido que se desplacen desde su casa, que vengan a los centros para estar allí, por si tuviéramos a lo largo de esta tarde o de esta noche alguna urgencia, emergencia o cualquier incidencia que fuera necesaria su presencia. Es lo más razonable debido a, a los problemas de comunicación que estamos teniendo. Es que el problema que tenemos es que en muchas de esas comunicaciones,、eh, cuando hemos querido incluso saber el estado en que se encuentra un centro de salud o un hospital, no hemos podido contactar y todavía a estas horas tenemos serios problemas para contactar, con lo cual. Es preferible tener a nuestros profesionales, especialmente que están de guardia, presencial, que no tener llamarlo porque no podemos localizarlo en un momento puntual y por tanto tenemos una incidencia. Se han planteado también problemas para la recogida de los niños en los colegios de las capitales y, y ciudades de mayor tamaño, lógicamente a raíz del caos de tráfico、eh, vivido, especialmente en las primeras horas, que han sido unas primeras horas del apagón.、Eh, las clases de mañana、eh, se mantienen. Salvo incidencias, salvo una incidencia notable que te, podamos tener a lo largo de, de esta noche, pero las clases de mañana se mantienen, al igual que la apertura de museos, bibliotecas y los archivos. La información que nos ha transmitido el consejero de Industria y Energía, que, que también está por aquí presente, está, y, y que a su vez le mandan los propios operadores, es que. Afortunadamente, ha habido una recuperación de, de la distribución de electricidad en Andalucía por encima del 35%. Por tanto, actualmente en Andalucía ya hay un 35% de la población que ya tiene electricidad, y eso ya es un motivo para nosotros、eh, de cierta satisfacción. Es verdad que quedan todavía muchos hogares y muchos centros donde todavía no han llegado la electricidad. Como ustedes saben,、eh, nuestro país ha acudido. d i g a m o s han acudido a nuestro auxilio y a nuestra asistencia eléctrica dos países vecinos. Uno ha sido Francia, a través de los Pirineos, que ha llegado incluso a trasladar 950, creo que, megavatios,、eh, y Marruecos, ¿no? que tiene menos capacidad、eh, en términos de su canal para trasladar energía a Andalucía. Por eso se está produciendo una recuperación, digamos, eléctrica、eh, o de la distribución eléctrica más rápida en el norte. Y en el sur, a través de Francia y a través de Marruecos. Eso significa que, junto con todo lo que están haciendo operadores, lo que están haciendo red eléctrica, lo, el trabajo que se está haciendo previo, lo normal es que se vaya, como bien ha dicho, siguiendo las palabras del presidente, que en un periodo de entre 6 a 10 horas、eh, se recupere la distribución de energía eléctrica en el conjunto del país. Eso es la información que, como digo, depende del gobierno de España y es la que no ha trasladado al presidente、eh, que compareció a las seis de la tarde,、eh, seis horas después de, del apagón. ¿no? Comparto además el llamamiento a la calma, a no usar el coche ni el móvil, tal como、eh, se ha dicho. Y desde luego creo que también es importante que lo más importante que tenemos ahora, todas las administraciones, todas, todas. Es、eh, sumar voluntades, sumar esfuerzos y por tanto también meter el hombro en todo lo que corresponda. Ahora lo importante es que lo antes posible el suministro eléctrico llegue a todos y cada uno de los rincones de Andalucía y de España. Y en eso el gobierno, Andaluz, el gobierno de Andalucía está absoluta y completamente volcado en cooperación máxima con la Administración General del Estado y con el gobierno de España. Pero sí es importante que una vez que pase. Y que res,、eh, consigamos recuperar la normalidad, es importante conocer las causas, sobre todo para evitar que pueda volver a ocurrir.、Eh, probablemente muchos de nosotros no sabíamos el nivel de dependencia ni el nivel de vulnerabilidad que tenemos de la energía eléctrica. Hemos visto hoy cómo no hemos quedado desconectados, hemos visto cómo hemos pasado situaciones críticas en hospitales, en colegios. Situaciones críticas en la distribución del agua, por ejemplo, ahora mismo e s t a m o s preocupado s porque hay algunas desaladoras, la Carbonera, que es la más grande que tenemos en Andalucía, que no, no, no se genera, hay otras desaladoras más pequeñas, a través de plantas planta fotovoltaicas, generan electricidad. Esta ahora mismo está parada y de ahí bebes, consume ¿eh? que agua de boca una parte importante, el 80% de una zona del poniente de Almería. Estamos preocupados por esa zona, estamos preocupados por los pozos, porque en los pozos se extrae agua gracias al bombeo eléctrico en muchos pueblos pequeñitos de Andalucía. Estamos、eh, preocupados por las salobradoras que hay, que también tienen que funcionar para que el agua mejore. En definitiva, todos son problemas. O sea, no, no, no habíamos caído hasta este día la importancia que tiene, la incidencia que tiene y que tiene en el sector industrial con el parón que hemos sufrido y con los problemas que. Eso deriva en la propia circulación, en el sector turístico, en el transporte, como hemos podido comprobar en el día de hoy, que se ha paralizado por completo el transporte ferroviario. En definitiva, dependemos de nuestra seguridad energética y por eso creo que es muy importante que, una vez, una vez que consigamos lo primero, lo fundamental, lo clave, que es que la distribución de la energía eléctrica llegue a todos los hogares de, y a todos los rincones de España. Sí, que haya una investigación para saber qué ha, ha podido suceder para que 50 millones de personas、eh, entre España y Portugal, bueno, ¿no? casi 60 millones de personas, 60 millones de personas, no hayamos quedado sin luz durante prácticamente un día. Es algo, como digo, inédito, que desde luego nos tiene que servir primero para prever situaciones de este tipo y para prepararnos también el conjunto de administraciones públicas y la propia sociedad. Para si se sucede o se repitiera una situación de esta, pues ya tener otros mecanismos que sean más eficientes, que sean,、eh, sean más fáciles, por así decir, l o de utilizar, y para que todos te, te, sepamos qué tenemos que hacer y en cada momento. Así que, bueno, la situación, como digo, es、eh, por la información que tenemos del Gobierno de España, quien,、eh, que es el que nos la traslada, es una situación de recuperación permanente, pero que va a ser lenta y progresiva. Tiene que haber un balanceo entre el suministro eléctrico y el consumo, y eso se va haciendo de manera progresiva, de manera que poco a poco vaya llegando a la electricidad, como digo, a muchos rincones de España. Estamos mejor que estábamos, desde luego, porque si estamos por encima del 35%, entre el 35 y el 40%, es un avance notable. Ya hay infraestructuras importantes que tienen electricidad, por poner un ejemplo, el aeropuerto de Málaga y otras infraestructuras, igual que otros muchos hogares. Pero, evidentemente, también los daños y las pérdidas van a ser cuantiosas. ¿no? Muy importante, un parón en seco de todo el sistema productivo、eh, que tiene consecuencias, como no puede ser de otra manera. Piensa en la restauración, donde muchos de los alimentos,、eh, mucha de la producción se s、pues, ha quedado paralizada, muchos de los procedimientos industriales también, que cuando se paralizan, volverlo a poner en marcha son tremendamente complejos y caros. Pero lo más importante hasta ahora de la noche es que no tenemos, hasta esta hora, no tenemos conocimiento de que haya habido ninguna pérdida de vida humana como consecuencia de este apagón. Creo que hasta ahora está la información que tenemos y creo que esa es la noticia mejor que podemos dar, la que más feliz nos da, porque más felicidad nos aporta, porque hemos pasado un día, tengo que reconocer, al que mira que ya está u n acostumbrado a. A cosas, n o porque llevamos unos años que va uno de susto en susto, pero no estábamos preparados, probablemente ninguno, para una situación de esta envergadura,、eh, un apagón total en todo el país como el que hemos vivido en el día de hoy. Y por tanto, hemos tenido mucho miedo y seguimos teniendo mucho miedo a que pasen muchas cosas. Hemos tenido múltiples incidentes, desde Sierra Nevada, donde los t e l e s i l l a s se han quedado colgados, ha habido que por cable bajarlo, s en fin, hemos tenido que hacer. Eh, muchas cosas y quiero agradecer a los ayuntamientos, a la policía local, a los bomberos que hoy han tenido un día muy intenso, a, por supuesto a todos los trabajadores y profesionales sanitarios, a los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, en fin, a todos quiero agradecer el enorme esfuerzo que se va a hacer. Hemos pedido, al, ya ahora el control de la situación que lo tiene el gobierno de España, hemos pedido algo que nos parece fundamental porque estamos. Son las ocho y media, aproximadamente nos queda de luz una hora、eh, y dentro aproximadamente de una hora se hará de noche. Estamos en torno al 40%, como digo, el 35-40% el de electricidad, pero va a haber muchos rincones de Andalucía donde se h a c e de noche y no va a haber luz. Y le hemos pedido un esfuerzo extraordinario, a, en este caso al Gobierno de España, a través del delegado del Gobierno, para que se refuerce a través de la Guardia Civil. En las zonas rurales y a través de la Policía Nacional, en las zonas urbanas, se r e f u e r c e todos los espacios de seguridad posibles, ¿no? porque lamentablemente la oscuridad da sensación de inseguridad a los ciudadanos y lamentablemente hay algunos incívicos, a u n a s malas personas que pueden aprovechar esas circunstancias por, para intentar hacer en fin, robos o hurtos o cualquier otra desorden público. Hemos sumado a la Policía Nacional y a la Guardia Civil también. La unidad adscrita de la Policía de Andalucía para hacer esos servicios. Hemos puesto a su disposición también toda la malla de comunicación que tenemos nosotros para que tengamos la misma comunicación, la misma red,、eh, la Junta Andalucía y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, especialmente con sanidad, que nos preocupaba mucho eso, de que allá los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado puedan también tener una comunicación con los centros sanitarios. Y en definitiva, estamos poniendo todo lo que tenemos a nuestra disposición para que esta pesadilla e la que llevamos ya varias horas、eh, acabe cuanto antes. Así que esto es lo que yo quería trasladarles a todos ustedes, dando también las gracias a periodistas y fotoperiodistas por el difícil trabajo que habéis tenido en el día de hoy, puesto que no han funcionado tampoco las redes de comunicación y ha sido muy difícil trasladar la información, y aún así, una vez más. Lo habéis hecho con profesionalidad, con rigor y con seriedad. Y a partir de aquí me pongo a, a su disposición por si quieren hacerme alguna pregunta en la que yo pueda aclarar. Muchas gracias. ¿Es j u a n Mamoreno ofreciendo comparecencias o f r e c i e n d o declaraciones después bueno, del apagón? eléctrico Evidentemente, de nosotros、hoy. no tenemos、eh, acceso a ningún tipo de información de la que imagino está investigando el Centro de Ciberseguridad Nacional y.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 Si hay transparencia máxima, evitamos bulos y evitamos f a i l Y si hay un problema que ha sido un problema mecánico, un problema de nuestro sistema que no ha funcionado, o un problema, pues tenemos que saberlo para ver dónde ha estado ese problema y qué tenemos que hacer con nuestro sistema eléctrico, porque es muy grave lo que ha sucedido. Y si ha sucedido otra cosa、eh, que sea exterior a España, también es muy grave y necesitamos también saberlo el conjunto de los españoles. Por tanto, vamos a dar tiempo a que los investigadores. Y que el Gobierno de España, que es el único que, que maneja esa información, la pueda, la pueda aportar. Bueno, ya a partir de, el, de este nivel, que es el nivel 3, es la Administración General del Estado la que, la que va tomando las decisiones en función de las necesidades que consideren oportuno. Nosotros hemos pedido reforzar, sobre todo esta noche, la seguridad. Y por tanto, si el Gobierno de España y la delegación del Gobierno consideran que es necesaria la presencia del Ejército esta noche para cubrir、eh, zonas opacas o zonas estratégicas, pues nos parece razonable y por tanto es,、eh, ya es una decisión que tiene n que adoptar el Gobierno de España. Son las preguntas de los periodistas al presidente de la Junta. Está interviniendo en directo, se lo estamos ofreciendo aquí en el Mirador de Andalucía después de la reunión del Comité de Coordinación de Emergencias de Andalucía, debido a la crisis eléctrica que estamos、eh, todavía atravesando. Andalucía ha recuperado la electricidad en torno al 35-40% del territorio.、No, y yo he hablado con、territorio. la vicepresidenta Montero, la conversación que he tenido a las 5, 5 y 10、eh, de esta tarde. Y. Y en, en, digamos, hay dos, dos fórmulas n o de, de, de que sea digamos, el, estado, el plan de emergencia, de declaración de emergencia nacional. Una, unilateralmente del gobierno de España. El gobierno de España puede declarar emergencia nacional en todo el territorio, puesto que es en todo el territorio. U otra, que es que la comunidad autónoma lo solicite. En el caso de Andalucía, como he explicado antes, por las razones de que es,、eh, es una crisis en conjunto del territorio y es una crisis, además. Donde los instrumentos los tiene exclusivamente el Estado, como es red eléctrica y como es el orden público, que es del Estado, nosotros lo hemos solicitado. El Estado lo ha asumido y a partir de este momento、eh, hemos tenido la reunión con la delegación del gobierno y a partir de este momento estamos a su disposición. Son ellos los que tienen que eh, plantear eh, en el ámbito de sus responsabilidades lo que quieren hacer. Por eso, si ellos consideran que el ejército es operativo,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 Si no、la, sí, correcto, si no la ha solicitado la comunidad autónoma,、mmm, así. ahora mismo la ha solicitado, desconozco, creo que la ha solicitado Madrid, Extremadura, me decían que Murcia, también Castilla y León, creo que son c i n c o o seis comunidades las que la han solicitado, aquellas que la hayan solicitado, pues son、eh, el gobierno de la nación, pues tiene ahí ya la responsabilidad. Es verdad que estamos ante una crisis nacional, eso、no、es, es más que evidente, ¿no? Porque, En el conjunto del territorio español hemos tenido el mismo problema, que es que se nos ha caído la red eléctrica. Y además, el único que tiene competencia en red eléctrica es el Estado. Por tanto, es evidente que solo el gobierno de la nación tiene capacidades y respuestas para esta crisis. Complementariamente a las nuestras, que nosotros, como digo, repito, estamos aquí para ayudar, para cooperar y para、eh, trabajar. Ahora lo más importante, vuelvo a repetirlo, es... Lo más importante más ...lo es restablecer. El suministro eléctrico. No tiene que haber otro objetivo ahora mismo que no sea ese. Y por supuesto, garantizar la seguridad, claro, de los ciudadanos y del patrimonio. Bueno, la conversación ha sido una conversación corta, eh, eh, corta pero cordial, ¿no? eh, donde me ha trasladado que no, ahora mismo no hay conocimiento de las causas de este apagón y que están en una situación, están trabajando red eléctrica、eh, con, otro, con los propios operadores de electricidad para re restablecerlo lo antes posible.、Que、ellos piensan que en torno a entre 6 y 10 horas podrá quedar re restablecida la electricidad. Y eso es solo la información que me ha dado. pues No tenía más. Y respecto a, a la petición, bueno, ha sido aceptada por parte del presidente del gobierno, que ha sido el que ha informado públicamente. Ella ¿no? no me ha trasladado nada, pero ya el presidente del gobierno ha sido el que lo ha aceptado. n o Por tanto, no, no hay ningún problema. Así que, en resumen,、eh, día complejo. Estamos en torno a la recuperación del suministro eléctrico de entre un 35 y un 40%. Esperamos, deseamos, confiamos. En que a lo largo de esta tarde-noche、eh, se pueda recuperar una parte muy importante d el e suministro eléctrico, por lo que nos traslada el gobierno de España. Segundo,、eh, no hay incidencias destacadas. Afortunadamente, no tenemos conocimiento de pérdida de ninguna vida como consecuencia del apagón en Andalucía, ni incidencias graves. Ha h i d o un comportamiento ejemplar, tengo que decir, del ciudadano andaluz, que eso es muy importante. El sistema sanitario, que es el más complejo de todos, porque cuando se va la luz hay operaciones en ese momento, hay、eh, muchas personas que se están jugando la vida. En una comunidad de nueve millones de personas ha funcionado y ha funcionado bien. Eso también es un dato importante. Y lo tercero, hemos visto el tamaño de la crisis que, que, que ahora mismo está viviendo nuestro país, que es noticia internacional en el mundo.、Eh, ...estamos, Hemos decretado la petición de emergencia nacional para Andalucía, con lo cual coge el control. Y por último, mañana. Hay colegios, salvo que suceda algo inesperado, salvo que el gobierno de España, que es el que tiene la información, nos diga que mañana no va a haber electricidad y por tanto no puede haber coche y no puede vetar. Que entonces, a lo largo de esta misma tarde-noche, nosotros actuaríamos a través de nuestra propia red para comunicarlo a los directores de los centros y a los propios padres. Pero eso no parece probable, por tanto, mañana hay colegios y mañana vamos a intentar restablecer en gran medida el orden. Y después, una vez que pase eso y tengamos la electricidad, Haremos el recuento de los daños porque los ha habido en términos económicos, en términos económicos sin duda alguna, y en términos de sufrimiento por muchas personas, personas mayores que estaban solas, personas que tienen máquinas eléctricas que le ayudan a su salud. En fin, ha habido dramas telefónicos esta tarde, todos muy complejísimos de resolver.、Eh, veremos y atenderemos, que ya se están atendiendo. Y lo segundo, pues el gobierno tendrá que informarnos cuando c o n s i d e r o Cuando tenga la información oportuna, informarnos al conjunto de los españoles sobre qué ha causado este apagón a 60 millones de personas. Y por mi parte, pues no tengo nada más que añadir. Así que muchísimas gracias a todos. Es la comparecencia en directo que les ha ofrecido el Mirador de Andalucía, que en Canal Surradio, el Gobierno andaluz ha celebrado de urgencia esta tarde una reunión urgente del Comité de Coordinación de Emergencias que acaba de finalizar. Y les hemos ofrecido la intervención del presidente de la Junta. Por si ha quedado alguna duda, mañana sí hay clases. Abrirán todas las escuelas en Andalucía, todos los centros educativos abrirán con total normalidad, salvo.、Eh, Noticia de última hora porque se confía, si lo ha dicho el presidente, en que el suministro eléctrico siga recuperándose de manera progresiva, aunque lenta, pero progresiva, a lo largo de la noche. Todos los grupos electrógenos de los hospitales de Andalucía y centros de salud han funcionado correctamente, han sido repostados esta tarde, aunque no. Mañana martes, algunas de las intervenciones que estaban programadas en el día de hoy, que no, han sido,、eh, no se han podido realizar, serán trasladadas al día de mañana. Les、eh, daremos más detalles, les recordaremos los principales datos que acaba de ofrecer el presidente de la Junta en los últimos minutos. El Mirador de Andalucía. Pero ahora vamos、eh, a seguir、eh, con nuestro. Con nuestro tiempo de información, vamos a poner el detalle en todos y cada uno de los puntos andaluces. Ya tienen luz, ha dicho el presidente, entre el 35 y el 40% de los ciudadanos en nuestra comunidad. Es el caso de muchas zonas, por ejemplo, de Málaga, capital, y distintos municipios de la provincia. El aeropuerto ha recuperado también la normalidad esta tarde. Y en el caso de los hospitales malagueños, también han podido funcionar con generadores independientes. José Valero, Málaga. Buenas tardes, pues ya tienen luz efectivamente distintos barrios de la capital. También han ido recuperando la normalidad, total o parcialmente. Muchos municipios como Sabinillas en m a n i l v a Torremolinos, Alorín de la Torre, Benalmádena Fuengirola. El aeropuerto Málaga Costa del Sol ha recuperado en torno a las 3 de la tarde la normalidad. El tráfico ferroviario está cortado, pero se va a abrir la estación María Zambrano esta noche para que puedan pernoctar las personas que no han podido viajar. Hoy, por ejemplo, el metro cerrado. Autobuses sí, pero, hay que, pero con muchos retrasos y problemas. En cuanto al tráfico viario, ningún problema ahora mismo. Los hospitales han funcionado con grupos electrónicos. Se han suspendido las actividades programadas. Las incidencias han sido generalizadas porque comercios, bares o restaurantes no han podido funcionar con normalidad. Muchos han cerrado sin incidencias en los hoteles. Los generadores de emergencia han salvado la situación. En Granada sigue la provincia con falta de suministro eléctrico a nivel total. En la capital se ha. Ha previsto un dispositivo especial nocturno, hacía alusión también Juanma Moreno a este asunto, un、eh, dispositivo especial nocturno de la policía local y de los bomberos que han realizado ya varios rescates en ascensores. Sierra Nevada tuvo que cerrar completamente sus instalaciones, hubo que rescatar, lo ha dicho el presidente, a personas que quedaron atrapadas en los telesillas o en los telecabinas y hubo que cerrar también el metro del área metropolitana. Luis López. Así es, una evacuación de remontes en las instalaciones generadas por Cetursa y también、eh, gestionadas, y también todo lo que tiene que ver con ese plan de emergencia operativo fase 1 del ayuntamiento. Hay 21 unidades policiales en la capital, 8 son de tráfico, solo dedicadas a la regulación de esos semáforos que ahora evidentemente no funcionan. También hay 35 bomberos dependientes del consistorio haciendo esas labores de rescate que comentábamos, y el dispositivo se va a completar con un especial nocturno con los agentes disponibles y también con los voluntarios. Que se van a echar esta noche a la calle en sus patrullas para apoyar en esas labores de vigilancia. En cuanto a la provincia, destacar que las carreteras no registran ninguna incidencia importante o relevante y que los bomberos también están pues, a destajo, haciendo todas esas tareas de rescate en ascensores que son las principales de una jornada como la de hoy. En Jaén, a esta hora、eh, no hay grandes incidencias con motivo del apagón, aunque sí ha habido. Graves problemas en las comunicaciones por teléfono, al igual que en otros muchos puntos de Andalucía. Y para los comerciantes que tenían persianas eléctricas, claro, no podían cerrar sus locales. Lola Ruiz. Buenas tardes. Efectivamente, solo han podido permanecer abiertos los comercios que cuentan con generadores potentes. El resto ha tenido que cerrar. Los sistemas eléctricos domóticos también han creado algunos problemas en centros de mayores, donde las camas de los usuarios son eléctricas. Como las persianas. Por esto, ayuntamientos como el de b e d a han previsto el reparto de comida y agua a la población y dos grupos electrógenos en dos puntos de la ciudad. Uno para que, si la situación se alarga, personas electrodependientes puedan recargar sus dispositivos y otro ubicado en una gasolinera para que puedan repostar los bomberos y la policía. En otros puntos, como la estación de autobuses, la actividad ha sido la habitual, aunque eso sí, los viajeros han tenido que comprar sus billetes de forma manual. Y por cierto, que debido al caos en las comunicaciones, aún está por confiar. Confirmar si se mantiene o no la visita de los Reyes de España a Jaén con motivo del 1200 aniversario de su capitalidad. La llegada de su majestad al ayuntamiento está prevista en principio para mañana a las 12 menos cuarto. Esperemos que no se aplace esa visita. ¿Qué novedades o qué situación se está viviendo en la provincia de Huelva, Manolo Delgado? Buenas tardes, Natalia, Huelva y capital.、Uh... Y provincia vuelven poco a poco a la normalidad tras horas de intenso trabajo. Sobre las 5 de la tarde, la luz ha regresado en algunos barrios de la capital. El centro y los Rosales han sido los primeros. Poco después, otros barrios también han recuperado la normalidad ante la ausencia de luz. Casos de Isla Chica y Pescadería. Preocupado ante el apagón de luz y sus consecuencias, en la Asociación de Industrias Químicas y Básicas de Huelva, con unas 23 plantas de producción, El secretario general de FICA UGT, Sebastián Donaire, confía en que no vuelva a suceder. Eso puede producir en el futuro situaciones, en principio, de preocupación, sobre todo. Esperemos、eh, que no, que no haya, sido algo, que haya sido algo fortuito y no algo provocado ante la situación de tensión globalizada que hay a nivel mundial. Mueve desde el parque energético La r á b i d a en Palos de la Frontera. Ha enviado al hospital Juan Ramón Jiménez al menos mil litros de diésel para abastecer a los grupos electrógenos del centro hospitalario. Además, ha puesto disponibles unos treinta mil litros más para las urgencias que pudieran surgir. Es lo que ha ocurrido prácticamente en todos los hospitales andaluces, como en Cádiz. La falta de suministro eléctrico ha hecho, además, aquí que los、eh, sectores de la restauración. Los comercios y también aquellas personas electrodependientes se encuentren en una situación complicada,、eh, pero han estado siendo atendidos, según ha dicho hace unos instantes el presidente. Vamos hasta Cádiz. Lorenzo Benítez, adelante. El alcalde de Cádiz,、eh, Bruno García, ha activado el plan de emergencia municipal ante este apagón、eh, general en todo el país. La policía local ha tenido que duplicar el servicio. Para atender todas las necesidades que hay en la ciudad, especialmente en lo que se refiere a la regulación del tráfico y también protección civil, están actuando intensamente en labores humanitarias, como apuntabais, para personas con problemas de movilidad、eh, que pudieran acceder, por ejemplo, a sus domicilios ante la ausencia de ascensores. Vamos a escuchar algunos de los testimonios que hemos podido recoger. Mira, me quedo sin luz, tenía carga, no anda. Así eléctrica, si no, no tiene luz, no es anda. A nivel、eh, aparatología no podemos usar nada, pero、eh, sí que trabajamos físico, e j e r c i c i o y demás, movimiento y todo eso, no nos hace falta la luz. Las cosas de congelado, los dulces, sobre todo, que son muy perecederos, tienen menos tiempo de, de mantenimiento. El pan, bueno, el pan te dura un poquito a lo largo del día, pero. Está la cosa fatal, vamos. No hay que registrar incidencias en las carreteras. El tranbaía, por ejemplo, sigue paralizado desde este mediodía en el centro de San Fernando. Y en los hospitales de referencia, el Puerta del Mar en Cádiz y el de Puerto Real, se mantiene la actividad con normalidad, eso sí. Con las cancelaciones en, en, en las、uh, cirugías que no eran urgentes, gracias a los grupos electrógenos、eh, que están funcionando,、eh, como apuntaba el presidente de la Junta de Andalucía, en todos los、eh, hospitales andaluces. Así es, y en Almería lo más destacado, aparte de lo común, que es、eh, la fluctuación en las、eh, comunicaciones telefónicas y que la luz no ha llegado a todos sitios, es, Lola López, la suspensión del partido de fútbol entre la Almería y el Racing de Ferrol. Pues sí, se acaba de conocer esa noticia, se ha decidido a última hora de la tarde, es lo último, y v a a jugar el Almería contra el Racing de Ferrol y se, se ha visto ya suspendido también, y como es muy importante en Almería, la producción agrícola. Desde mediodía se ha paralizado, los productos que han entrado a las cooperativas no han podido manipularse y se ha cerrado el turno de tarde. Y además lo acaba de anunciar el presidente de la Junta, Juanma Moreno, la desaladora de Carboneras.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 Una parte importante, el 80% de una zona de l poniente de Almería. Y por lo demás, los bomberos、eh, se han llevado todo el día、eh, intentando rescatar a personas、eh, que se han quedado atrapadas en los ascensores. Los de Almería, capital, por ejemplo, han hecho más de 50 salidas, 20 de ellas, como decimos, para este tipo de incidencias. ¿Y en el campo de Gibraltar cuál es la situación, Sofía Prado? Hola, en el campo de Gibraltar ha comenzado a restablecerse de manera paulatina el servicio de suministro eléctrico, aunque aún quedan zonas sin luz. Son ya muchas las barriadas que están volviendo poco a poco a la normalidad. Desde el consorcio de bomberos del campo de Gibraltar comunican que no se han realizado intervenciones graves o relevantes en la comarca. La mayoría de ellas han sido para rescatar a personas atrapadas en ascensores o para ayudar a mayores o a vecinos con movilidad reducida para acceder a sus viviendas al no poder. Usar el ascensor y en la comarca estamos también muy atentos a uno de los puntos neurálgicos de la comarca, el puerto de Algeciras, el enlace para, para camiones con Ceuta y Tangermet. Queda suspendido en ambos sentidos al menos hasta mañana por la mañana por la caída de los sistemas de aduanas. La autoridad portuaria recomienda a los transportistas demorar su llegada al puerto de Algeciras. Continúan también sin suministro eléctrico las terminales, los terminales de contenedores que siguen cerradas al menos hasta mañana martes. Las líneas marítimas de pasajeros con Ceuta y t a n g e r m e t están operativas, pero la compra de billetes en la estación marítima solo se puede realizar en efectivo. Se recomienda la compra online. Como ven, gracias Sofía, es una información de servicio público constante que va evolucionando según pasan las horas. Estamos ahora en Jerez Juan Carlos Rodríguez, situación. Pues sí, a las cuatro y media de la tarde ha vuelto la luz a las primeras casas de Jerez, tanto del centro como de barridas periféricas. Vuelve de forma progresiva y aleatoria. Por ejemplo, hemos estado en dos bares de calles distintas, pero separados por solo 50 metros. Uno con luz, otro sin luz. También la delegación de Canal Sur Radio en Jerez no tiene luz, pero la calle é b o r a aquí cerquita, sí que tiene luz. El ayuntamiento también ha dispuesto grupos electrógenos en estaciones de bombeo para mantener el suministro de agua. También ha dispuesto de cuatro puntos de información en los centros de mayores de San José, La Granja, San Telmo. Y el marquesado. Los semáforos del centro ya están operativos. Los autobuses urbanos y taxis han funcionado con normalidad. El aeropuerto opera con relativa normalidad, con grupos electrógenos, aunque con cierto retraso. La estación de tren fue desalojada a las 2 de la tarde. No hay tráfico ferroviario y tampoco lo va a haber durante todo el lunes. Las clases por la tarde se han suspendido tanto en el Instituto Vespertino como en la Escuela de Idiomas y el Conservatorio. Los teléfonos, el mío, por ejemplo, funciona y tiene datos. Y el Ayuntamiento ha activado el Plan Territorial de Emergencia、uh. Local en situación operativa 1. Y b a j Ah, y va por, por ratos también. e h Tienes r a t o s ahora,、claro. pero dentro de 10 minutos sí, igual, sí. No, igual no tienes. Sí, bueno, tienes porque、eh, las telecomunicaciones、eh, primero sufrían una, una caída general, ¿eh? Eh, al igual que, que la electricidad, luego、eh, progresivamente se han ido recuperando. Pero falta, falta mucho. Marisa del Barrio, ¿cuál es la situación a esta hora? Pues están trabajando todavía las operadoras de telefonía para restablecer con la máxima aceleradidad el servicio de internet y de telefonía móvil. Para paliar la falta de electricidad, lo que han hecho ha sido poner en marcha baterías y generadores eléctricos para mantener la cobertura. Vodafone, por ejemplo, inicialmente nos hablaba de que tenía un 70% de cobertura cuando han entrado en funcionamiento esas baterías y grupos electrógenos que funcionaban con gasóleo.、Uh -huh. ¿Qué pasa? Que han ido perdiendo capacidad. Perdido, perdiendo、eh, capacidad de suministro y por tanto ahora está al mitad, está al 35%. Telefónica también ha activado el comité de crisis establecido para este tipo de emergencias y、mm, lo que ha hecho ha sido lo mismo: poner en servicio esas、mm, redes que suministran a las torres、mm, de telefonía. Nos puede ocurrir que, por ejemplo, esté funcionando la que nosotros tenemos cerca, nosotros tenemos señal, pero a donde llamamos no. No tiene la situación al 100% y por eso funcionan tan mal las, las redes de comunicación, tanto de red fija, atención, como de red móvil y, por supuesto, de Internet, que estamos teniendo fluctuaciones. Bueno, pues、eh, el apagón ha dejado sin wifi, como estás contando, a hogares, a eh, personas eh, y empresas. Sin embargo, las comunicaciones por Internet pueden mantenerse acudiendo a nuestro teléfono móvil. Portátiles, tabletas y ordenadores en general pueden compartir、eh, Internet desde el iPhone o el Android. Hay varias formas. Escuchen las recomendaciones de Jorge Dallas. En el primer caso, un dispositivo Android, hay que abrir el icono de Ajustes y a continuación entrar en Datos Móviles. Hay que cerciorarse de que, por supuesto, estén activados. Dentro de Datos Móviles se selecciona Punto de acceso personal para activar la opción que dice Permitir a otros conectarse. En configuración de red se debe concretar la contraseña Wi-Fi para utilizarla cuando se intenten conectar los otros dispositivos. En el portátil o tablet lo que hay que hacer es buscar redes Wi-Fi y seleccionar la red del iPhone. En el caso del Android, Puede haber ligeras variaciones según marca, pero en ajustes existe la opción de conexión y compartir o redes e internet. Abrir en punto de acceso portátil o zona Wi-Fi portátil y activar el interruptor. Al igual que en el caso anterior de los Android, en configuración de red se puede establecer una contraseña segura y ahora se conectan los dispositivos. En esto se s buscan redes Wi-Fi disponibles y se selecciona la red del Android. Introduciendo la contraseña se obtiene el acceso a Internet. Otra forma de que nuestro ordenador tenga Internet es proporcionarlo vía Bluetooth y también conectando el móvil con un cable USB al ordenador y activando la opción de compartir Internet por USB. Vamos a ver a Córdoba en este momento para tener una visión general de cuál es la situación en esta provincia. Antonio p o s t i g o a d e l a n t e ¿Qué tal?、Eh? Muy buenas, Natalia. Pues aquí en la provincia de Córdoba, a esta hora, se mantiene el, el apagón que ha alterado nuestra vida cotidiana, a l i m e n t a n d o esa comunicación. Uno de los puntos conflictivos, lo hemos contado ya también hace unos minutos, se encontraba y se encuentra en la estación de, de trenes donde debían de haber llegado y salido miles de pasajeros desde mediodía. Muchos aún se encuentran atrapados en ese, en ese punto, a las doce y media de la mañana, donde se encontraban esos. ...los Trenes, unos 300 estaban en el túnel de entrada a la estación, en el tramo donde las vías están soterradas. Tuvieron que dejar el tren a toda prisa, sin equipaje y sin saber aún qué pasará con ellos en las próximas horas. Como ya venís contando, una de las estaciones que va a permanecer abierta s toda la noche, según informa Adif, es esta de, de Córdoba para esos pasajeros que no tienen opción de pernoctar en otro lugar. Y era difícil, lo contábamos también antes, encontrar un taxi, pero hoy también lo que hemos encontrado en Córdoba es la dificultad para mantener abiertos los comercios, para mantener ...en Condiciones de la mercancía, e incluso ahora llega un momento también crítico, el de la noche, para encontrar incluso la interna. Escuchamos a alguno de los usuarios.、Y、la obligación de tener que cerrar porque es que no vemos, es que no vemos, no van las cajas, no va nada, y entonces, pues lógicamente, estamos más expuestos que otra cosa. El helado se h a de r r e t i d o pero tenemos g r a n i z a d o por lo m a n o s es lo que queda. Hombre, todo el producto se echa a perder y eso ya no se recupera. Todos los a d o s se han echado a perder ...vamos,、bueno, los tenemos de ratillo y, y ya está. Pocos, pues he comprado pilas、eh, y una especie de linterna que funciona solamente como una lamparita de luz. Que se ve muy poco, pero para que haya un mínimo. Sí, porque muchos eh, eh, hogares andaluces, gracias Antonio, muchos, muchos hogares andaluces esta noche no podrán darle al interruptor. Bueno, poder pueden, otra cosa es que. ¿Qué reacciones le responde l interruptor? Otro problema, Marisa, otra incertidumbre. ¿Qué pasa con la banca electrónica? El Banco de España ha dicho que tanto la banca electrónica como los servicios centrales de los bancos han funcionado de forma adecuada porque tienen sistemas de respaldo a pesar del apagón. Las oficinas y cajeros sí han tenido incidentes al no disponer de sistemas de generación eléctrica secundarios. En cuanto a los pagos, el sistema mayorista funcionaba con normalidad, el minorista funciona con ligeros retrasos. Lo confirmaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En lo que respecta al plan,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 RedSys、sí, y CCABAN, que gestionan la mayor parte de los datáfonos o terminales de punto de venta en nuestro país, están funcionando correctamente, pero con menos actividad. Eso sí, ha habido terminales en los que se han quedado sin batería, con los datáfonos que puedas tener en cualquier comercio, de ahí que、uh -huh. se hayan producido esos cierres y, y por esa razón no han podido atender el servicio.、Bueno, ya í iremos conociendo en los próximos días las, las, consecuencias,、uh -huh. las consecuencias reales de este apagón, que todavía no está solventado al 100%.、En Andalucía hasta el 40% aproximadamente ha recuperado la normalidad. El Ministerio de Trabajo ha recordado que existen permisos retribuidos para las personas que no puedan desplazarse a su centro laboral o que no puedan desempeñar su función. Con motivo del apagón. Y a través de las redes sociales ha sido como ha informado el Ministerio, recordando ese artículo 37.3.g del Estatuto de los Trabajadores, que establece un permiso de retribuido de hasta cuatro días, por la imposibilidad de desplazarse o de desarrollar la actividad laboral en su puesto de trabajo con normalidad, que、uh -huh. puede ocurrir.、Claro. Oye, Marisa, ha pasado una cosa hoy en la bolsa que durante un rato pues ha sufrido también el apagón, no obstante. pues ha seguido funcionando y ha cerrado con normalidad y además Eh, con ganancias, la jornada fatídica de este 22nd. Su, su segundo máximo anual, podríamos decir, porque se ha quedado a 30 puntos del que marcó el pasado 25 de marzo. Ha cerrado en los 13.456 puntos. Ha ganado hoy un 0.75%. Ha sido, de, digamos, la máxima de toda Europa, porque en, por detrás ha ido París con un medio punto, un 0.5%, Milán con un 0.31, Frankfurt un 0.13 y Londres el 0.02. Sí. Ha sido Unicaja, que hoy presentando resultado s ha subido un 3,、eh, un, casi un 3%, un 2,74%. Creo, creo recordar que era la subida que ha, sufrido, que, que ha, que ha tenido hoy、eh, Unicaja, un 2,74%, casi un 3%.、Sí. Bueno,、uh -huh. habrá que ver las eléctricas cómo <ríe> inician la sesión Dato para este marzo. t